de mirar las formas y los modos y no la política y sin ir más lejos decían, ah bueno, Sergio Berni arregla todo porque es un tipo duro, firme, un eh, Max Steel este, en, en la provincia de Buenos Aires y bueno, el quilombo lo tuvo igual y dicen, ah Donald Trump como es un tipo, un jefe eh, así malo, blanco mm. eh, va a ser un guerrerista y no, fue todo Pero lo contrario, el, digamos el, ¿Sí? el buen negro Obama él eh, le tiró misiles a todo lo que encontró y se ganó el premio nobel de la paz eh, es decir hoy en esta mejores condiciones tiene hizo más por la paz eh, donald trump que barack obama aunque yo tampoco se lo daría a trump porque Pero que aparte eh, porque de lo hay muchas las personas importantes es a la inversa porque discursivamente Trump habla y tiene esa forma de eh, esa, es como esa figura mediática que le sirve mucho hablar de la guerra, uh -huh. del conflicto, pero en la práctica no lo lleva adelante como sí si lo hacen los demócratas, pero que no lo expresan eh, discursivamente. Claro. Hay que prestar atención más a lo que hacen que a lo que dicen uh -huh. por ahí en este caso. Eh, así que veremos cómo se resuelve, sobre todo ahora está hablando mucho y está pensando en el voto latino. Claro, la porque a, además Eh, Barack Obama, está bien, digamos, primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Ahora, ¿se cansó de deportar a inmigrantes? ¿Se cansó de deportar latinos Barack Obama? ¿Se cansó de reprimir latinos? Eh, o sea, con los negros no, y tampoco, porque no es que desapareció la represión a los negros durante la gestión Obama. Uh -huh. Ahora, con los latinoamericanos, eh, tolerancia cero tuvo Obama. Y le dieron el premio Nobel de la Paz. O sea, demócratas eh, por mí que se queden ahí de oposición uh -huh. eh, y que sigan eh, a, a nuestros amigos antivacunas que decimos que dicen que todo es una conspiración de George Soros y Bill Gates. Ahora George Soros y Bill Gates votan a los demócratas. Eh, no votan a Trump. Ahora hay que contener a Trump también. Sí, no, no, no digo que Trump es La política interna. Es un, eh, un santo, no, ni mucho habla. menos. No, ni hablar. Estamos hablando, estamos... A ver. La verdad es la realidad. Entre lo peor, tenemos esto, ¿sí? Hay que contener después a Donald Trump para la política interna, a ver cómo se comporta, porque hubo tiroteos por parte de la policía en medio de manifestaciones, incluso propios manifestantes a favor de Trump a los tiros limpios en uh -huh. manifestaciones antirracismo. Bueno, eso es intolerable. Eh, y me parece que tiene que haber un repudio político fuerte de la oposición en ese sentido. Bueno, uh -huh. eh, ahora, a nivel internacional, el, el análisis es este. Sirve más un Donald Trump que se fije más y mire para adentro que una administración demócrata, como la que fue la de Barack Obama, que se metan en absoluto... Haciendo de, de del mundo, uh -huh. no de vigilante del mundo. Bueno, eh, vamos a ver qué pasamos a poquito nada más. Dos, semana eh, dos semanas, dos es, de las leyes en Estados Unidos. Claro. Y las encuestas algo, pero está, a ver, es muy parejo todo y puede pasar en 2016, así que está la gran incógnita de quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, obviamente va a tener repusiones a nivel mundial, hay que ver también qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo y la candidatura de este norteamericano, Maurice Cleber Caron claro. de el riñón de Trump que podría quedarse con la presidencia de un organismo tan importante como ese. Hoy cierran las listas en el BID, hoy tenemos cierre de listas este en el Banco Interamericano de Desarrollo Eh, para ver quién eh, bueno, la elección se va a realizar, me parece que ya no hay una vuelta atrás o que ya no a menos que eh, me encantaría, por ejemplo, que eh, la Argentina opere y patee la elección. ¿Viste como el en la AFa? Yo lo que los estaba... sobres y votos, bueno, ah, algo bueno, así. Ah, eso es algo así. Pero eh, eso es muy un trucho. Escándalo, un escándalo, no importa, un escándalo. Un escándalo, si, si me sirve para sacar a Mauricio Kleber Caron de de ahí venga claro. Bien, Bienvenido, qué problema hay digamos? Está todo permitido, porque la verdad que si se instala este señor Va a estar complicado, incluso para una eventual eh, administración demócrata claro. Para Estados Unidos, porque Pero, va a ser un hombre de Trump uh -huh. en el Banco Interamericano eh, ah, Así como creo que un norteamericano, hombre de Trump eh, Puede no ser peor que un latinoamericano neoliberal absoluto porque tampoco es cuestión de... de, de eh, no, bueno, porque, para qué las tradiciones Porque escuché mucho también la excusa o el análisis, que incluso la mencionó el, el presidente, que por lo cual no, no tenemos por qué estar de, de acuerdo, que dice, no, no queremos esto porque la tradición indica que el Banco Mundial es norteamericano, el FMI es europeo y el BID es latinoamericano excusándose en la tradición, y a mí me chupa un huevo la tradición, pero, perdón la palabra. Pero la tradición es importante, sí, se respeta. Bueno, pero tampoco es que la tradición nos dio resultados magníficos. Digamos, no, eh, el que el FMI respetemos que tiene que ser un europeo, a mí no me importa, porque la verdad es que nunca nos, nos fue bien. Digamos, no me parece una excusa válida El hecho de la tradición Porque la tradición No nos ha dado buenos Para frutos Para mí es un argumento más Que están utilizando es Obviamente que fondo más... Está que no queremos Un tipo como Maurice Clever Caron Ahí El tema es que si tenés Es el nombre No la nacionalidad A ver, por ejemplo eh, En la organización De Estados Americanos A mí Me parece Piola Piola que haya un uruguayo presidiendo la Organización de Estados Americanos. Ahora, me parecería muchísimo mejor que fuera alguien que piense distinto a Luis Almagro. Digamos, para el caso, para el caso prefiero un yankee eh, más popular Pero no hay a yankee. un uruguayo neoliberal. Pero no va a haber eh, un yankee popular bueno, no de la administración de Trump. No, no, existe eso. No, no, pero yo no no digo, no no estoy de acuerdo con que sea Maurice Klebercaron y obvio si pudiera votaría a Belis. A Belis o al que esté en acuerdo sudamericano. Uh -huh. Ahora, las excusas que se están poniendo son válidas diplomáticamente y si sirven en la discusión entre estados está bien. Ahora, vamos al llano y en lo teórico eh, la tradición no me parece una excusa válida. Y si te, me termino comiendo un sapo latinoamericano eh, solo por el hecho de que no sea Mauricio Clavercarón, tampoco es redituable, tampoco tampoco sirve demasiado. Eh, la, la realidad es que el, el BID hoy tiene que financiar a, eh, digamos a, a, al desarrollo latinoamericano con todos los problemas que tiene el BID y bueno, es un actor estratégico. No me parece bueno que sea Mauricio Clavercarón y me parecería muy bueno que fuera un sudamericano de cierto tinte no solo el hecho de ser sudamericano por ser sudamericano eh, bueno uh -huh. veremos cómo se resuelve todo en, en fincila a ver quién está ahora es moreno es colombiano tiene un perfil mucho más bajo que el que podría tener Caron uh -huh. que va a venir a, a, a, a ver el principal argumento es no queremos un banco interamericano ideologizado y es claro y es evidente que con un eh, tipo como Caron eso va a suceder pero uh -huh. Sí. que hablan contra Venezuela, de Noruega, de Cuba, digamos. Eso no, no venía sucediendo. ¿sí? Teníamos, teníamos perfiles mucho más bajos, eh, eh, como el de Moreno, que aparte son presidencias larguísimas. Ese es otro punto. Uh -huh. Son presidencias de 15 años. O sea, que se van renovando. Por lo general, siempre se relige el que está cuando claro. tiene posibilidad de ser reelecto. En este caso, ya se termina un... Eh, un periodo para Moreno y por eso estamos con el tema de la reelección. Pero hay que tener en cuenta que son presidencias que duran muchísimo tiempo. Uh -huh. No te lo vas a sacar de encima después, ¿eh? No, si claro. se queda electo, queda ahí por 15 años, seguro. Ojalá que logremos de alguna manera u otra que sea Vélez, por ejemplo. Eh... Bueno, Chinchilla, que era la expresidenta ex de Costa Rica, que estaba también como uh -huh. candidata, ¿se bajó? Sí, no hubo no hubo acuerdo, digamos, si lo mencionamos aquí, eh, la calle Pou decía voto al norteamericano pero porque no tenemos acuerdo en un sudamericano que es una excusa obviamente porque le gusta votar a Cleber clevercarón y sí eh, ahora si si Belli si este, estuvo trabajando como corresponde y puede lograr que se patee la elección y ser candidato en 2021 me parecería perfecto creo yo eh, que no, no ya a esta altura no se va a lograr Y lamentablemente sí va a ser Mauriz eh, Clever Carón. Uh -huh. Ojalá me equivoque. Se mantiene la presidencia de Velis y sería la que compita con, eh, con el candidato de Trump. Ojalá, ojalá si sea, este y, y, y, y ojalá yo pudiera votar a Velis en, en el BID, pero bueno, no es el no es el caso. La realidad es que el BID hoy para la reconstrucción en Argentina está siendo necesario. De hecho, varios de los proyectos que se están impulsando a nivel nacional están financiados por por el BID. Y deben ser acuerdos sustentables también, porque también es deuda la que se toma con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que hay que sí, ir a hacer quilombo, cual, ¿te acordás de la AFA? Los sobres que se tuvo que posponer la elección, sí. que había algo, bueno, algo así. Che, uy, ¿qué pasó? Y no anda, la, le cortás la luz, como en Córdoba, como en Córdoba año 2007, sí. apagón en toda la provincia. No, acá no vota nadie. Bueno, en todo el país. En no, todo el país. Eh, no sé dónde ya se pasó. vota en el BID, cómo hacés. Este, pero, apagón. No, acá no vota nadie y, y lo tenés que patear. Eh, algo así. Algunos trotskistas, eh, compañeros, queridos, amigos, troscos este cuando decían, no, usted, viste que operan asambleas y operan cosas todo el tiempo. Sí. Eh, decían, bueno, en el año 18, Lenin operó una asamblea que él mismo convocó. Bueno, ya está. Y con esa esa justificación me pareció extraordinaria, extraordinaria. Avaló todo su accionar eh, ilegítimo durante años y años. Eh, y bueno, lo mismo hay que hacer en el BID, viejo. Eh, operación eh, leninista eh, y operar la asamblea que vos convocaste, apagar la luz... Y hacer que se vote en 2021 Si no vota si grito no? de si no voto yo No vota nadie claro Y si no bancarse un candi un candidato y un presidente norteamericano Claro, así es, pero bueno, veremos qué pasa en el BID 12.41 FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario Coronavirus Información sin desesperación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 déjate atrapar por nuestras redes! ¡Guau! Wow. Por Instagram, arroba radiográfica 89.3 Facebook, radiográfica FM 89.3 Y en Twitter, arroba 89.3 ¡Abrir a cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! ¡Con Carlos Zaira y el resto de la banda!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 Último tramo, aquí en desde el barrio 1243, ¿se pueden comunicar todavía con la radiográfica? Por supuesto, al 1550123589, recibimos mensajes de texto, de audio, si nos quieren mandar foto, video, lo que sea, y también estamos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba radiográfica893. Así es, eh, se meten ahí, participan de todos nuestros eh, sorteos, de todo lo que hay para comentar, para comentar, eh charlar para opinar, ahí de todo en este momento y además para eh, sortear, para ganarse para ganar premios, para también. ganar premios, que es lo que más nos gusta y nos interesa a todos los que estamos en la comunidad radio. Sí habré participado de sorteos este esta cuarentena ¿eh? y nunca me gané nada. Nada. Nada, ¿no? Pero bueno. Yo no participé tanto, un poco resignado, quizás si hubiese participado más algo hubiese tocado. Yo participo en sorteos de otros también. Mhm. Uh -huh. Tipo, viste, me viven arrobando en todas partes. Claro. Hermanas, amigas, amigos. es como, bueno, colaboro un poco. Uh -huh. eh, pero nunca nadie gana nada. No. Eh, yo igual soy partidaria de no andar difundiendo mucho los sorteos. No, claro, cuanto Porque menos si no, gente. no, tenés menos posibilidades. Eh, entonces como que me lo guardo para mí. Pero bueno, la idea del sorteo que se